La medida de retenerlo en el país también causó rechazo entre más de 100 ONGs activistas, quienes exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto intervenir para acelerar su retorno a México.